sagrado no ma porque me enamoro se ponen a dar querella total las palmas son más altas y los puercos comen de ella no quieren que yo te quiera me tienen impedimento salí de la puerta la posento. Créame que mucho lo siento, pero que dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa contener cuando yo llego a tu puerta llega la abeja al panal llega la veja... Yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Llega la veja al panal Primero café, luego existo Tu cafetería de barrio En el sur de la ciudad Donde encontrarás rico café Deliciosas tizanas Y un amplio menú de comidas A cualquier hora del día Cuentan con opciones vegetarianas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 Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes aquí eh, aguantando el, la candela del calor y parece que hay un incendio aquí por La Paz. Según nos llega nuestro reportero Guillermo. <risa> <risa> aquí la zona de los equipaleros. Sí. Y bueno, pues y el calor está intensísimo, un gran bienvenido el dios sol, que aquí está con todo. Nos estábamos quejando de frío, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues ahora llegó el calor. Pero no tuvimos frío. No, no pero tuvimos. hubo gente que sí se quejó mucho de frío. Entonces, hay gente que sí le gusta el sol, hay gente que sí le gusta el calor. Pues, ni modo. ¿Qué bueno, hacemos? Yo creo que hay que disfrutar lo que tenemos. Claro. Y apreciar lo que tenemos. Mientras estemos vivos, mira, bienvenido, ¿no? Sí. Sí, pero sí, Beatriz, que venía para acá. pues Ustedes saben, vivo aquí en el centro. Venía por Miguel Blanco. Me habla Meche. ¿Dónde vienes? En eso volteó para ver el tráfico y... De verdad, está terrible el humo. No se ve nada. Probablemente es... sí sea ahí con los equipaleros. Qué, qué terrible que se esté... Otro oh, incendio más. Se acaba de quemar parte del mercado San Juan de Dios. San Juan de Dios. Se acaba de quemar parte de la, la primavera. primavera. Como cada año. O sea... Pero que no se nos haga normal. Que no, no se nos haga... Ah, no que ah, no me estaba escuchando <risa> Que no normalicemos <risa> Que no normalicemos sí. las desgracias Y las tragedias, terrible no, Y es triste porque lo de la primavera ya sabemos que Cada año se sí. quema un pedacito Sí, más, sí, ¿no? los desarrolladores Maestro, están esperando sus saludos Nuestras corresponsales de Suecia ah, Antes de que se vayan a dormir hasta Gotemburgo Suecia, un saludísimo ah. a, a Valentina, a Mariana Y a Oscar Allá nos están escuchando, esperemos que estén muy bien Y hoy sí iban a estar en vivo escuchando los saludos, así que ya pueden irse a dormir. Sí. <risa> Dulces sueños. An antes de eso pueden mandar un saludo. Pueden mandar un saludo, sí. Ay, ah, te comento que Mariana ya tiene una orquídea en su casa. Sí. Ha de ser de frío la orquídea, porque sí. ahí, ahí se sí. sí estaban muriendo de frío. <risa> sí. sí, pero te vamos a mandar, te vamos a enseñar la foto que nos mandó para que la veas qué bonita está. Tiene apenas unos cuantos días con ellos. Esperemos que sobreviva. <risa> Recuerda que tenemos este asesoría, aunque sea a distancia, con la tecnología. Es maravilloso. Sí. Pues sí. Oigan, pues el día de hoy estamos en nuestro programa número 106. Y estamos en el preámbulo de el Festival. Flores y Colores de México en su decimocuarta edición, en la Explanada Torres Amarillas del Parque Metropolitano de Guadalajara. Qué bonitos estamos coordinados sí, en equipo. El día de hoy tenemos una gran invitada. Yo, desde cuando quería platicar con ella. Eh, tenemos a Alejandra Abundes de un negocio que se llama Good Bee, que si lo leemos, pues sabemos que tiene que ver con las abejas. Con y las ese, buenas abejas. Ese tema para mí es emocionante porque yo defiendo las abejas, eh, consumo sus productos, pero también me interesa muchísimo que las cuidemos y que sepamos que si ellas se, se extinguen, nosotros también. Sí, por pues la polinización, sí. ¿no? Exactamente. Ale, ¿nos escuchas? Sí, así es. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. La verdad, muy feliz de pues, estar el día de hoy compartiendo este momento con ustedes. Y sobre todo muy emocionada de que ya falta menos para la decimocuarta edición del Festival Flores y Colores de México. ¿Te acuerdas cuándo comienza? Sí, es del catorce. Al 16 de, de marzo ¿Eh? 17 <risa> de abril Ay perdón, perdón <risa> ¿O, o sea, ya pasó el festival O ya viene para el siguiente No, <risa> hay broma sí, perdón, los se me <risa> No te apures Ale Pero esperemos que toda la gente Esté poniendo la suficiente atención En todos los detalles que vayamos diciendo Porque Ale nos trajo Unos realitos que vamos a tener Hasta el final del programa Vamos a decir unos 10 minutitos Ale Si te parece unos 10 minutitos antes eh, Soltamos las preguntas Y ya que nos manden mensajito y les decimos cuáles son los regalos. Oye, yo he, yo he escuchado ¿Sí? pláticas con apicultores... Y se ponen más nerviosos con una entrevista que metiéndose a colectar claro, la miel. Claro, claro, claro. Cuando tienes cincuenta mil abejas y que te pueden picar y no no se ponen nerviosos. Pero no, en una entrevista sí. Claro, es, es que chistoso, no es lo suyo. ¿no? Es que ellos son los que están acostumbrados precisamente a irse a enfrentar allá, pero donde no platican con nadie, ¿no? Es estarse cuidando y... Platican con las abejas, ¿eh? Ah, bueno, pero... ¿y qué tal si no les contestan? Ah, <risa> Si hay, si hay una comunicación, una claro comunicación, eh, las abejas reconocen quiénes son los que las, las manejan. Eh. Claro, es y debe de haber una muy buena química para Ajá. que no salgas todo picoteado. Sí. ¿No? Oye, Ale, pues platícanos cuánto tienen ustedes con este negocio, cómo es que ustedes comienzan. Toda esa historia bonita que eh, comenzó, supongo, hace algunos años. O sea, déjanos saber a todos los que estamos acá pendientes de, de ustedes. Queremos saber cómo comienza Good Bee. Ok, bueno, Good comienza hace aproximadamente siete años. Pero en la apicultura tenemos cerca ya de 45 años. Oh. Inició mi papá, fue el primero que empezó a conocerla y ahora sí que de acuerdo al acercamiento que tuvo con ellas este o de forma empírica pues fue fue aprendiendo y fue haciéndoselo conocer a sus hermanos mm. y pues es como como ellos inician ya hace bastante tiempo y Woodby inicia hace como les decía siete años este con la intención de ofrecer productos de calidad a las personas que tenemos cerca, de que conozcan la diferencia entre una miel que es natural y una que no es natural, pero sobre todo de que sean conscientes del cuidado de las abejas, de, de la de la apicultura, este y de todo lo que se produce a través o a, tra a raíz de la colmena. Y pues los beneficios que podemos obtener en nuestra salud más o menos cuánta gente forma parte de Goodbye Bueno de Goodbye este básicamente es mi papá uh -huh. quien inicia con la marca es mi hermano Diego Abundes uh -huh. y pues bueno ahora sí que somos eh, ahora sí que una familia pequeña que estamos intentando crecer y pues darles a conocer los productos oye pero y ustedes van entonces también a las colmenas o tienen otras personas que hacen esto Básicamente somos nosotros. Este, sí participan algunos colaboradores sobre todo en las cosechas, que es cuando requerimos más apoyo. Sí. Pero este, ahora sí que mi papá hace toda la labor este de visitar los apiarios, de revisar las colmenas, este de rescatar enjambres, de alimentación y todo el proceso. Oye, Ale, te admiro más que ayer. <risa> sí, oye, es que qué genial, porque es un gran trabajo y es un trabajo muy pesado físicamente. Así es. ¡Guau! Wow. Bueno, si Pero yo Pero tengo... a, la, a, la, a la par de que es pesado, realmente es muy gratificante. Sí. Ahorita que escuchaba a Memo este, mencionar que, que luego nos da menos miedo estar en el apiario que, que este, hablar con otras personas, realmente este cuando estás ahí te das cuenta de la magia, de la organización, de la pasión con la que pues todo se trabaja ahí, sí. y sobre todo del pequeño ser vivo que hace grandes cosas, ahora sí que por toda la humanidad. Y vaya que sí, y, y que no le decimos gracias, ¿no? Así es. Oye, eh, Ale, una cosa, históricamente en México tenemos las meliponas, que son abejas silvestres que no tienen aguijón y se eh, se cultivan, se puede decir, o se domesticaron desde épocas prehispánicas, sobre todo por los mayas y totonacas. ¿En qué año llegan las abejas europeas o las melíferas a América o a México? Eh, ¿Quién las trae? ¿Qué, qué país? Bueno, eh, fuimos conquistados... Por los españoles, por los españoles, españoles portugueses, los españoles, ingleses ajá. y no sé qué más, el continente americano. Pero ¿en qué año llegan las abejas eh, europeas con esta técnica de, de domesticación para la extracción de miel? Realmente, Memo, este desconozco el dato... pero sabemos si sí, efectivamente que la abeja melipona pues es del sur del país, incluso en toda esta zona de, en la que nosotros este, vivimos pues no se da, sabemos que la abeja melifona como lo mencionabas es una abeja sin, sin aguijón y que produce una miel este con diversas propiedades, incluso solo produce un kilo y medio a dos kilos de miel durante el año sí. Sí, Y esa miel tiene perdón diversas propiedades incluso tálmicas sí yo yo por eso bueno yo la conocí como como miel antes de conocer las propiedades médicas y acabo de descubrir algo entre Nayari eh, perdón entre Jalisco, Colima y Michoacán Acabo uh, de hacer una ex pequeña expedición y descubrí meliponas, yo, yo pensé que eran exclusivas del sur, sureste y península de, de, de Yucatán en México, pero en Jalisco también tenemos meliponas y como siempre salen a flote las orquídeas, uh -huh. es, la, es la única abeja que poliniza la flor de la vainilla. Ah, sí, sí, uh -huh. ah, mira qué interesante. que las orquídeas están en todo. Ay, no, ay, no oye pues la, la verdad es que es muy interesante fíjate que eh, yo me traje un dato que hay un una pequeña población en turquía eh, perdida allá eh, diríamos aquí en, en guadalajara en donde se regresa el aire esas pequeñas poblaciones donde casi nadie visita o, o que les da miedo porque desconocen ellos antes tenían como actividad principal la agricultura Se pierde esto por diversas situaciones y resulta que tienen que regresar a sus inicios, que es el cosechar miel. Pero una cosa muy chistosa de esto, que, que me voy, ahorita vas a saber por qué hago el comentario, Eh, se supone que, que aquí a todos nos recomiendan que cuando vas a un apiario, pues son trajes especiales, estamos cubiertos hasta con guantes y, y las. La careta. A, y exactamente, cosas, ¿no? Para, para. para no correr sí. ningún riesgo. Y resulta que ellos allá logran tal conexión con las abejas que solamente se ponen como un velo en la cara, en lo que es la cabeza. Que cubre así de cuello hacia arriba pero el resto de su cuerpo ellos traen eh, pues la ropa lo que ellos utilizan normalmente que no llega a ser ropa como tal como nosotros pero su, su ropa muy ligera digamos no entonces es tal la conexión que tienen ellos con las abejas que es mínima la cantidad de picaduras que ellos reciben ¿Tú te animarías a entrar así, Ale, a un... <risa> a, un a un apiario? Pues bien, déjenme compartirles. Antes de la africanización de la abeja, uh -huh. en México realmente no se necesitaba ningún tipo de equipo para uh -huh. entrar con ellas, para revisarlas. O para acercarte en, en general al apiario. Ajá. A partir de la africanización, que si no me equivoco, fue aproximadamente en el 86, 87, uh -huh. este, que es cuando, eh, porque las características de la, de la abeja africana es un poquito más agresiva, por sí. llamarlo de alguna manera, sí. y entonces hay una cruza, Pues es cuando ya se empieza a utilizar otro tipo de, de equipos, como tú lo mencionabas, el overol, el velo, o muchas veces eh, únicamente la chamarra y el velo y pues tu, tus botas, ¿no? Sí. Entonces yo tengo la experiencia con mi papá que de pronto para no lastimar la colmena, para más facilidad de manipulación y demás, pues no se pone guantes al entrar al apiario o no se pone el velo y realmente sí te da esta conexión que tú mencionas. Oh, Porque ahora sí que el estado de ánimo y demás tiene que ver mucho con cuando cuando ingresas a, a al apiario. Sí. Entonces él con toda tranquilidad sabe que no le van a hacer daño y pues puede convivir en un entorno natural con ellas. Ay, qué genial. Oye, y, y aparte, pues, una que otra que llegue a picarle, ahí existe la, la historia y está documentada de que las primeras personas que recibían estos piquetes de las abejas nunca tenían ni dolores de huesos, ni dolores musculares. Ellos vivían muy sanamente, pero no sabían que era por estos piquetes de, de abejas hasta después. Entonces, yo quiero imaginar que a tu papá no le duele nada. Gracias a Dios, esta <risa> sí a si estamos sanos. ¿Qué le Sí funciona. Estamos es hablando, tipo... perdón, estamos hablando de todo esto y se vienen cosas a la mente. Yo me acuerdo cuando entraron las abejas africanizadas uh -huh. a México, porque venían siguiéndolas desde Sudamérica, porque las, las introdujeron en, en Sudamérica, perdón, y venían avanzando, avanzando, porque fueron ganando terreno. Sí. Y hubo una campaña terrible de que te producían... Eh, in, ¿cómo se te inculcaban el miedo? El pánico, sí. el pánico, A las nuevas abejas cruzadas. El cruce se hizo por la avaricia de producir más miel más rápido, pero le salió el tiro por la culata. Y luego se adaptaron tan, tan bien las abejas que empezaron a recorrer país por país por país. Y yo recuerdo, era de cuidado, cuidado, cuidado, cuidado bien las abejas. Películas de película, de miedo. Sí, por supuesto. ¿En serio? Sí. Entonces. son las desconocidas. Las abejas asesinas, sí, por las abejas supuesto, asesinas. ¿no? asesinas. Ah. Pero, o sea, fue una. Eh, fue un tema mediático tan grande que yo yo que crecí en el rancho, o sea, hoy es un zumbido y aguas porque corría. Corría. Y luego otra cosa sobre lo que dices tú de los piquetes, si sí es inclusive una terapia. Yo la, yo la he llevado y es ah, maravillosa. Pero hay que saber si eres alérgico o no. Ah, claro, sí. Porque okay. hay una historia muy fabulosa del palancas, que era el señor que, el único señor que <risa> hacía las llaves ahí en el mercado en el salto. Uh -huh. Y un día le dijeron, ah, es que traigo una riuma, pues ponte unas abejas ahí. Y traía a y se puso dos, tres abejas y él no sabía que era alérgico Uf, y casi se muere. Claro. Entonces también hay que tener cuidado con este tipo de terapias. No, lo que pasa es que. Para saber si eres alérgico o no al veneno. No, no se trata de llegar y decir, ay, déjame agarrar una abejita ah, y me la pongo no. aquí y acá. No, tienes que ir con una persona que realmente sepa. Y aparte porque hay puntos En los que deben ponerte los piquetes eh, por eso, hay, hay, hay que ver todo este contexto sí, No nada sí, más de sí. ya atrás no. Y te lo pone Déjame, a mí, voy y Me meto y le doy una patada al panal ¿no? A mí me pusieron en, en, en los cachetes Y por eso oh, nunca me ha dolido la cara Ay <risa> ay, no bueno tan jovia, ¿eh? <risa> No le duele la cara Ale no, no hagas caso a estos comentarios <risa> No lo peor es que se me olvida Que estamos en vivo y nos han escuchado un montón <risa> Oigan, pues la plática está muy interesante, pero Amfibios Radio eh, siempre pone música. Entonces, eh, no sé si tú sepas, Ale, pero normalmente buscamos canciones que tengan que ver con el tema a tratar con nuestros invitados. Entonces, hoy nos trajimos eh, entre la primera de Juan Luis, que es como abeja al panal, y ahorita vamos uh -huh. a escuchar un poquito de salsa... Eh, de una voz que al maestro le gusta mucho Que se llama José Alberto Y le decían El Canario eh, Con una, el nombre de una canción Que es algo muy común Es La Luna de Miel uh -huh. Entonces vamos a ver qué tal bueno, esta cancioncita la una particularidad del canario Es que si escuchan Uy, por ahí eh. una flauta no es, es una, no es una flauta, es el chiflando Sí. Porque hace el sonido de una flauta transversal Entonces esperemos que les guste Y regresamos en un ratito Dale para seguir platicando Claro que sí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 saber como tu alma encendido mi noche, nunca sabe cómo vino esta luna de miel, la luna brilla en tus ojos y con mi destino, dese en tu suelo, reci en tu cielo, late en tu cielo. Yo sé que el tiempo es la luisa que dice a tu alma. La luna de mi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 Listo, ya regresamos a Anfibios Radio. Ay, si ¿sí sabes dónde estás. <risa> Oigan, pues nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar estamos en Instagram y estamos en Facebook como Anfibios Radio ahí pueden eh, dejarnos sus comentarios, eh, si tienen alguna pregunta, si alguien desea venir a estos micrófonos y expresar si tienen eh, algún proyecto, algún negocio, son bienvenidos. Estos micrófonos están abiertos para todos aquellos que tengan eh, algo que decir. Fíjate, hablando de esa invitación, Meche, si pusiéramos a todos los participantes del festival apenas alcanzaría al, al programa de hoy para entrevistar de uno por uno. Sí, claro, sí, sí, ya lo he pensado. Imagínate. Pero vamos a hacer, yo creo que para el siguiente hacemos un sorteo. <risa> a ver a quién o, le o, toca venir. O invitamos a 10 por programa. <risa> <risa> que digan buenas tardes, <risa> me llamo Fulano Adiós. y tal, gracias. Hago, hago esto, los espero allá, gracias. Adiós. Oigan, pues también tenemos saluditos para el público, maestro. Hoy lo está escuchando Mónica Sillas. Uh -huh. Dice que sí, por favor, le manda un saludo. un saludote, y... caluroso. Y también para Carnívoras Rangel, oh, que es nuestro fiel escucha. Adriana, Rangel. Muchísimas gracias, Enrique. Adriana. Gracias, Enrique. También gracias a todos los que nos estén prestando sus oídos. Sabemos que es la hora de los alimentos, pero por eso lo agradecemos más, ¿no? Uh -huh. Y si y no... También, perdón, Irma Romero. Ay, ah, muchos también nos saludos, está Irma. En caso de que no nos alcancen a escuchar en vivo, recuerden que también queda el podcast. Eh, en diferentes plataformas hemos eh, estado un poquito ahí rezagados con el, el estar subiendo o actualizar, pero ya esta semana quedan todos actualizados una disculpa por los que no hemos podido poner pero bueno y ustedes saben que la tecnología de repente hace lo que se le antoja ¿sí? regresemos con las abejas muy bien eh, ¿cuántos tipos de miel conoces y cuántos tipos de miel producen? bueno quien produce son las abejas, ¿verdad? Sí. Pero eh, es algo bien interesante, Te voy a adelantar algo rapidísimo, mucha gente no sabe que los apiaros se mueven de lugar depende de la temporada del año, sí. entonces, ¿cuáles sí. cuáles son tus floraciones eh, en el año para estas mieles tan deliciosas que, que ofertan ustedes? Muy bien, bueno, primero me gustaría comentar, hay tantos tipos de mieles, como flores hay en el campo. Entonces tenemos una diversidad inmensa que en cada zona pues se puede se puede producir o las abejas producen. Nosotros en particular eh, producimos mezquite que es nuestra temporada de primavera. Y efectivamente movemos los apiarios a la zona en la que va a florear el mezquite, que dura aproximadamente unos 15 días la floración y la abeja recolecta el néctar de, de la flor. Nuestra segunda temporada es la miel de varaduz, es aproximadamente la cosecha en agosto, septiembre, y nuestra última cosecha es eh, la miel de otoño, que es multifloral, y es una miel que es, por ejemplo, de la aceitilla, el frijol, el girasol y demás. Entonces aquí es importante identificar que hay tanto mieles, mieles perdón, monoflorales como multiflorales sí. Y en nuestra en nuestra producción pues tenemos dos monoflorales Y en base a la, a la polinización pues actualmente este, cosechamos un poquito de miel de aguacate Aquí como es eh, el aguacatero les pide que lleven las abejas ¿O le rentan a ustedes ¿Qué? para llevar las abejas? ¿Ustedes las rentan o los rentan a ustedes? ¿Les piden o a ustedes? Nos solicitan el servicio a nosotros y pues llevamos este nuestros apiarios a la zona en la que ellos tienen su producción. Esto ayuda a que el fruto pues tenga una mejor calidad, tengan una mayor producción. Y pues entonces de ahí nosotros ya cosechamos la miel que nos alcanzan a dar las abejas durante ciertas temporadas. Oye, algo muy importante, perdón Meche, me imagino que llevas tus apiarios a los a las huertas de aguacate que están libres de pesticidas, porque si no se morirían tus abejas, ¿no? Ah, Así eh. es, ahora sí que se firman contratos muy estrictos ah, en relación bien. a que no se deben utilizar este fertilizantes o demás porque pues terminamos eh, perdiendo, y no económicamente, sino va más allá de, de todo en cuestión a nuestros apiarios. Sí, claro. ¿Qué tal si llevas, no sé, mil abejas y regresas con 500, no? Así es. Por cierto, ¿cuántas abejas puede tener una caja, un apiario, un enjambre, o cómo se le puede llamar? Eh, bueno, una sí, colmena. por ejemplo, un apiario se compone de 25 colmenas. Okay. Ahora sí que vamos a echar a volar nuestra imaginación en este momento. Uh -huh. Seguramente hemos visto ya las cajas eh, con las que se conforman los apiarios. Cada caja está formada de lo que es la cámara de cría, que es donde está ahora sí que la colonia de abejas, por decirlo de alguna manera. Y en esa cámara de cría... Tenemos una piquera, que es por donde salen y entran nuestras abejas. Además se compone por tapa, piso, techo y pues nuestras salsas en las que colocamos los bastidores. Entonces tenemos que son 25 como mínimo de estas en cada piario. Y cada colmena tiene su reina sus abejas obreras sus zánganos uh -huh. y pues bueno cuando las abejas obreras salen al vuelo a recolectar el, el néctar de las flores o el polen pues siempre regresan a la misma colmena de la que salieron o a la misma cámara de cría ah, ok o es sea, muy bien ubicadas no, nada su... que se cambien de casa ajá no, no se andan cambiando nada, no. Y cada enjambre, cada reina cuántas obreras tiene en eh, aproximadamente. ¿Cuántas caben en una caja? Uy, pues. Ahora sí que tenemos más de 3000 abejas por caja. Oh. Imagínense por apiario cuántas pueden llegar a ser. Entre 75 eh, la abeja puede estar en su etapa ya de maduración y es cuando más abejas obreras tenemos en la en la, en la cámara de crías y pues bueno, cada una tiene su función en particular que uh -huh. es lo más interesante de las abejas por ejemplo, la abeja obrera sabemos que, que se encarga pues de de volar y es fecundada por el zángano y entonces tenemos abejas obreras que cuidan los huevecillos en la colmena que les llamamos abejas nodrizas, tenemos abejas que salen al vuelo. Y otro dato interesante es que nuestra colmena generalmente se encuentra a 35 grados centígrados, oh, lo que God. ayuda a que se den las condiciones necesarias para que pues todo funcione. Si la temperatura baja, las abejas se colocan en la piquera, y pues se encargan de generar calor en, en la misma colmena. Cuando la temperatura sube, igual con el aletero pueden ayudar a que la temperatura se regule dentro de la colmena. Oye, qué interesante. Es, es sumamente interesante, aparte de la forma en que se comunican. Sí. Eh, yo recuerdo en la escuela, conocían los dibujos que nos, uh -huh. nos trataban nos de explicar de una forma muy empírica de cómo cómo se comunicaban las abejas para decir, acá hay, acá hay más flores, acá hay a tales metros y demás, ¿no? Sí. Pero algo bien importante, que casi nunca se habla, Ale, sobre las abejas. ¿Qué problemas tienen aparte de los pesticidas y demás de los químicos, los apicultores? ¿Cuáles son las plagas, los insectos que atacan a las abejas? Bueno, qué plaga? se da lo que es la, la barroa, o como comúnmente lo conocemos, este la carobarroa. Entonces, eh, las abejas tienen que estar en constante supervisión, pero además este, pues se les colocan ciertos medicamentos, por decirlo de alguna manera, orgánicos, que no las afectan para combatir todo esto. Muy, muy bien, ¿No hay, ¿no hay un insecto natural que ataque a esos insectos que, que dañan las abejas? No, nosotros este, al colocar un apiario, por ejemplo las condiciones en las que tiene entonces, que estar, es que eh, tiene que estar en lo alto, entonces ponemos unas bases debajo de la colmena para que no, no entren así como otro tipo de insectos a, a este entorno, que nos puedan generar otro tipo de problemáticas. Sí, fíjate, porque algo muy interesante, porque hay, hay abejas silvestres o avispas que ponen su huevecillo sobre los insectos, y cuando nace la larva, pues se alimenta de ese insecto, ¿no? Son parasitarias, y un saludo especial, por, su, por cierto, a Beatriz Rodríguez, mi prima Tiza, doctor entomóloga y en su momento ella estuvo investigando todo eso para control natural de plagas como se hace con las mariquitas o las catarinas que se comen los pulgones uh -huh. que si sí hay sobre todo en Europa este control de plagas natural y hasta la fecha le, la última vez que lo vi la vi en, un, en uno de los festivales de mi prima, le pregunté ¿cómo vas con eso? me dice no hemos podido lograr este, esa simbiosis para ayudar a las abejas entonces por eso era la pregunta ¿cómo? Eh, de si había algún insecto de forma natural que ayudara a las abejas no no es precisamente ok y... oye eh, yo, yo leí una vez ahorita recordé y que, y que estamos hablando de, de todo esto de cómo cuidarlas pues si, si las cuidas obviamente ellas eh, hacen su labor al 100 por ciento no eh, yo siempre he tenido la la duda Eh, eh, ¿qué cantidad de miel se produce por colmena? porque no sé si esto tenga que ver en el tamaño de la colmena eh, habían manejado en ese reportaje que yo leí alrededor de 50 kilos de miel, pero no sé si esto es verdad o no Ale, me gustaría que tú me dijeras la producción es muy variable como lo acabas de comentar depende de la colmena Por ejemplo, una colmena que está más grande, pues nos va a producir más, mm. pero nosotros estamos sujetos además a cambios climáticos este y demás, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, la floración va muy bien, pero el día de mañana eh, refresca por la mañana, se la flor y entonces la producción se para. Pero si es importante comentar, yo les mencionaba hace un rato que la colmena se compone de cámara de cría, alzas. Nosotros como apicultores únicamente retiramos la miel que las abejas colocan en esta parte del alza, donde están los bastidores, que son bastidores más pequeños. Lo demás, lo que ellas producen, que es de hecho lo primero que aseguran las abejas En su cámara de cría, eso nosotros no lo tocamos, es de ella. Es para alimento propio, ¿no? Así es, es para alimento propio. Oye, Ya el... pues ahora sí que, perdón, lo que alcanzan a producir Ajá. en las altas, pues es lo que nosotros, lo que nosotros retiramos. Oye. Y viendo la floración que hay en cada temporada, pues ahora sí que contabilizamos la cantidad de alzas, que uh -huh. vamos a poner sobre la cámara de cría cuando hay una mayor producción. Ah, ok, ok. Oye, y, y pues ya que estamos hablando de esto, ya nos mencionaste que ustedes tienen miel de aguacate, actualmente tienes miel multiflora y tienes de Así mezquite. Es. Pero, ¿qué productos, aparte de solamente cosechar la miel, qué más nos ofrecen ustedes? ¿Qué podemos encontrar ahora en el festival? Bueno, nosotros producimos polen de abeja, uh -huh. que también conocemos diversas propiedades del mismo, es un multivitamínico, energético, natural y demás. Producimos propóleo, que lo tenemos en extracto. El extracto de propóleo pues es un antiséptico natural, el propóleo en sí es un antiséptico natural, sí. que es muy útil en, en situaciones de infecciones, tanto incluso de la piel como de la garganta, entre otras propias muchas cosas. Y pues además de ello, este pues hemos implementado ahora sí que métodos para que las personas puedan consumir todos nuestros productos y pues contamos con gomitas hechas a base de miel, propóleo, eucalipto, perlitas, todas a base de miel y propóleo, miel y cereza, miel tila, miel y eucalipto, eh, contamos con una línea del cuidado de la piel en la que elaboramos jabones hechos a base de jalea real, miel, este puede ser avena, propóleo y pues producimos también la jalea real, ah oh, riquísimo y aparte ¿no producen abejas reinas ustedes? nosotros no Este, generalmente compramos las abejas reinas a personas que se encargan de, ahora sí que de la producción específica, pero no producimos todavía nosotros. Ah, yo te puedo conseguir de mi rancho, quien te vende abejas reinas? Ah, muy bien. Sí, <risa> a lo mejor lo conoce, Samuel Álvarez de eh, Miel San Antonio. Es que es maravilloso okay. cuando hemos ido por la miel al rancho, uh -huh. hemos visto como Samuel, unas cajitas miniaturas una mallita, una reina y 10 obreras y los mandan por paquetería eso es algo, sí. ah, a Pedro le ha tocado ver eso y yo me quedé impactado de ver cómo aguantan qué resistencia tan grande tienen Y, ¿Y cómo es el mercado? Te vas dando cuenta que no nomás es ir por la miel y ya, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, cuando me tocó ver cómo sacan el polen, que es como una escobetita, un cepillo largo a la entrada de la caja. Uh -huh. Entonces, entra la abeja, aterriza y se la atoran las patitas y va dejando las bolitas de polen. ¡Ay, qué bonito! O sea, es maravilloso. Nos hemos dejado hablar al programa. <risa> <risa> yo me emociono, Ale. De Luego me dicen que me adueño del programa, no, pero bien. bueno. No, ¿cómo crees? Pero ¿a poco, es ¿A poco no es maravilloso ver cómo dejan el polen las abejas? ¿Cómo...? ¿Cómo el humano empezó a, a, a buscar la forma de aprovechar todo, todo lo de la abeja? Todo, porque la cera también, las mejores velas, sí. son de cera natural de abeja. A ver, maestro, ¿qué quieres? A mí preguntar? a no me hizo recordar eso de que nada se desperdicia ahí. No. Y me hace recordar cuando dicen como del puerco, no dice que es lo único que se desperdicia del puerco. El grito. El grito. Sí. ¿Por <risa> porque no han sabido sí, qué, no hacer, sabido con qué él. hacer con porque él. No hace Sí, oye Ale, eh, eh, estoy pensando, nosotros conocemos eh, un, un apicultor, saludos al ingeniero Rojo, él acaba de tener un problema con incendio, uh -huh. eh, ¿qué tan controlado tienen ustedes esta parte donde pueden llegar estos incendios que nadie provocó? Y, y que puede ¿Y que, exacto, mm. y, y que puede llegar a desaparecer toda una colonia, ¿no? Uh -huh. ¿Tien, un apiario puede ¿tien, ser? ¿Tienen ustedes, eh, cómo cuidan esta parte, Ale? Porque ahorita en tiempos de, de calor, pues es como como muy probable esto, ¿no? Que suceda. Así es. Antes de colocar un apiario o antes de mover el, el apiario a determinada zona, se limpia todo el terreno. Es una, es una de las principales prácticas que realizamos. Entonces se limpia y ahora sí se coloca el apiario. Ah, okay. Pero como lo dicen, es un problema al que podemos estar expuestos todos. Uh -huh. Si yo quiero una colmena, una caja en mi casa, ¿qué tan viable o qué tan recomendable o qué parámetros debo de tener?, ¿Cuántos metros a la redonda que no hay gente? Sí, o, porque los vecinos ahí o sea, pueden ser alérgicos o algo. Sí, ¿qué, ¿qué parámetros hay? ¿Hay algunos oficiales del gobierno ¿O, o qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, yo que vivo en el centro de Guadalajara. Pues no hay una regulación específica, pero eh, ahora sí que depende de las diversas cuestiones. Ahorita que, que preguntabas, nuevo yo recuerdo mucho cuando mencionas este de dónde vivías antes, y entonces creo que se pueden dar todas las condiciones aptas para tener una una colmena en esa zona. Se han dado proyectos de, de urbanización de colmenas, sobre todo con el cuidado, pero sí se tiene que tener mucho cuidado con ello, y, y sobre todo tener los conocimientos necesarios para pues para tenerlas no no nada más es bueno la pongo en mi azotea y demás porque es importante subir revisarlas ver cómo se están desarrollando si tenemos floración cerca para que ellas puedan desplazarse Sí, es que es algo bien yo desde que yo recuerdo el centro de guadalajara el mercado corona no así ah, están los locales que ofertan dulces de, por ejemplo, camote, calabaza, todo esto que es delicioso, está lleno de abejas. Sí. ¿A dónde se van todas las abejas? ¿O son enjambres independientes que están por ahí pegados en alguna casa vieja, algún árbol? Mm, o, árbol. Y, ¿Y qué tan viable, por ejemplo, también es eso de que mucha gente dice, ay, les voy a dar de comer las abejas y les ponen agua con azúcar o no sé, uh, algo sobre eso. ¿Nos puedes platicar? Uh? Bueno, es... Eh. Esta es una cultura que creo que sí debemos implementar y pues invitar a la gente a que a lo mejor sí pueda tener cierto tipo de bebederos pequeños en los que coloque ahora sí con un poquito de agua, con un poquito de azúcar y que las abejas que pues andan perdidas muchas veces en algunos lugares puedan ir a, a alimentarse o a hidratarse en ese, en ese lugar, ¿no? Y por otra parte, hay plantas específicas como la lavanda, por ejemplo, que podemos tener en, en casa, en la entrada, en, en el patio, y que pues, nos ayudan a que, a que las abejas puedan llegar ahí. Ale, en, eh, eh, ya me convenzaste a contestar una pregunta que, que te iba a hacer. Nos nos está preguntando el público, ya tenemos varios mensajes sobre eso. Ellos quieren saber ¿Qué plantas o cuáles plantas son las adecuadas, las que son del mayor gusto de las abejas que pueden tener en su casa? Ya nos mencionaste una, la lavanda. ¿Qué más? ¿Qué más podemos es, poner? Puede ser la lavanda, el romero, la albahaca, el tomillo, la menta, este, incluso frutales como el manzano, eh, moras. ¿Sabes qué? Es que ya con eso tenemos abejas y tenemos un huerto de hierbas aromáticas. Sí, sí. ¿Y yo ¿sabes Aquí. qué? Le voy a aumentar a tu lista eh, la enredadera que se llama llamarada, sí. les encanta y la, la flor tiene muchísimo líquido entonces eh, ya alguna vez hasta me hicieron probarlo, no sé si era broma o era en serio, pero ya la probé. Es que el néctar de las flores, muchas veces lo puedes probar. Ajá, bueno, esta probar? sí, sí, sí la probé y no me pasó nada y es cierto que sabe dulcecito y es mucho, o sea, para una cantidad, para el tamaño del cuerpo de una abeja, pues esto es muchísimo, pero sí, sí, es muy importante que tengamos este tipo de plantas, que seamos conscientes De la necesidad que nosotros humanos tenemos por seres vivos como las abejas. Si ellas se extinguen, nosotros también. ¿Qué? Hay que recordar que las abejas polinizan un poquito más del 70% sí. de los alimentos que consumimos día con día. Sí, sí. Oye, Ale, y una pregunta muy, muy importante que estábamos platicando tú y yo. Eh, tú me decías que ahí en, en la parte donde ustedes se ubican, eh, son ustedes muy importantes como equipo para recuperar eh, colmenas. Platícanos un poquito de esto, ¿qué les ha tocado hacer? Así es, creo que en muchas ocasiones de pronto hemos visto que llega un hija hambre o lo hemos visto pasar, y se coloca en el techo o en una esquinita de, de la casa, o en algún árbol, y de pronto pues ya nos genera miedo que ellas estén ahí. Entonces, de inicio, lo que nosotros hemos buscado es rescatar estos enjambres, para que antes de que le llamen a alguien que pueda llegar y matarlas, pues eh, nos llamen a nosotros y podamos rescatarlas, y llevarlas a un entorno seguro. Sí, porque es triste. Mencionábamos que si sí hay personas todavía que le tienen mucho miedo eh, y, y su primer instinto es pisarlas, ¿no? O andarlas correteando con un, Matarla, una toalla, con ah, un sí. periódico. Y pues, ¿qué pasa? Ellas se enredan en esto y mueren, ¿no? Entonces, eh, lo que mencionabas al principio, ¿haces química con ellas? Sí, sí, haces química porque en, en tu casa, Acá en Guadalajara de repente pasa que andan las abejas dentro, una, dos, y pues nada más es así como de no me vayas a picar y si me picas me avisas, por favor, aquí me duele, ¿no? Aquí, sí. aquí quiero el piquete. Oye, ¿y esos enjambres los puedes meter a una caja y hacerlos parte de tu apiario? Sí, también puede ser. Ahora sí que dependiendo cómo esté el, el enjambre, muchas veces va y, y no vemos así la cantidad de abejas y realmente no hay una reina en el, en el enjambre este o demás, pero sí, lo que lo que se busca ahora sí que es rescatarlas y precisamente se utilizan cajones o con cámaras de cría para meterlas a la, a la colmena y poder trasladarlas. Qué interesante, fíjate, o sea, se suman ya a, a otro lugar donde ya están bien organizadas y ellas llegan a trabajar, ¿no? Sí, fíjate, eh, a una cuadra de la casa de mis papás en el rancho, eh, una casa estuvo abandonada prácticamente durante mucho tiempo y la chimenea, que tiene un tiro de 5 metros, eh, se adueñaron las abejas de la chimenea. Y optaron los dueños por tapar la chimenea Y dejar que sigan las abejas Y tú ves, y tienen años ese enjambre ahí No sé cuántas abejas vivan, porque es muchísimo Pero tienen el años oro, me, me, me. Sí, sí. Y de repente escurre la miel Hacia el suelo Cuando, como, cuando es la mayor cantidad de producción de flor sí. De sí. Que es sobre todo cuando empiezan las lluvias Y no han podido sacarlas No, pues es y, que O sea, imagínate limpiar un tiro de 5 metros No, eh. no, no, es muy rudo Oye Ale, pues ya, ya, ya estamos así como en la parte final del programa Platícanos qué, qué nos trajiste de regalitos para todos nuestros escuchas, por favor Bueno, les trajimos una miel de abeja multicloral 100% natural como toda la que tenemos nosotros en Guzvi De un kilo 350 gramos uh -huh. este, Unas gomitas para que las prueben, de miel, propóleo y eucalipto. ¡Qué rico! Y una bolsa de polen de 130 gramos. Me voy a anotar a esa rifa. Yo me acabo de ganar la sí. miel. Oye, ¿y, ¿y qué te parece bien que, que hagamos de, de preguntas o simplemente a las tres primeras personas que se comuniquen? ¿Qué te parece mejor, Ale? Bueno, me gustaría que fuera en base a preguntas Ah, a ver, adelante Y la primera, quisiera que fuera ¿Cuándo se va a llevar a cabo el siguiente festival de flores y colores de México? Perfecto, me encanta Me, me parece excelente, primera pregunta quien nos conteste? Eh, en las fechas exactas y el mes exacto ¿Y con el horario exacto? No, la fecha nada más Ahí están todos los carteles Bueno Eh. Bueno, el lugar, Memo. El lugar también puede ser. Oigan, bueno. pues mejor que sean las tres preguntas de ahí o qué. No, una nada más. Ah, bueno, una. Entonces quieren: Lugar, fecha y horario. Ahí está. ¿Y quién contesta esta pregunta qué se va a llevar, Ale? El kilo de miel. Sí, porque está bastante difícil. Ok, entonces, ya está, primera pregunta, fecha exacta, lugar y horario. Segunda pregunta, Ale. Segunda pregunta, eh, probablemente alguien que nos pueda decir cuántas eh, flores necesita visitar una abeja para producir un kilogramo de miel. ¡Ay, oh, eso también está difícil! ¿Qué se va a llevar? Ellos se van a llevar el polen. Ok, se lo merecen Sí, claro, por supuesto Yo, yo soy así reaccionando, regresando ¿Sí? al Eso no lo dijimos en el programa, hay que investigarlo Muy bien, está sí. está difícil pero emocionante Ok, y tercera pregunta para las gomitas Ajá Que sea, ¿cuáles son las duraciones que tenemos en Goodbye de miel de abeja? Perfecto, esa sí me la sé Te falta una, te apuesto Me falta una Sí. Una, flo una... una floración, te ah, dijo. Quizás que... sí. No me grabé el nombre, pero está medio raro. <risa> ok. Ale, pues la verdad es que ha estado súper interesante. Mira, ya nos empezaron a mandar respuestas y no son correctas. <risa> ¿Quién, ¿Quién mandó? Así que por favor, pónganse eh, listos ahí. Pónganse listos. Pónganse listos. Vamos a dejar abierta esta pregunta porque Ale nos pidió que ella quiere conocer a los ganadores. Entonces, la entrega de estos premios se van a hacer eh, en el festival, allá va a ser. Eh, ¿Les ayudamos poquito para que sepan o no? Les ayudamos. Sí, pueden visitar la página de Flores y Colores de México en Facebook y ahí están las respuestas. Exacto, y rapidito, ¿eh? ahí van a encontrar rapidito todo, así que al que le interese, eh, pues le busca un poquito, ¿no? Ale, algo más que tú quieras agregar, tenemos todavía unos minutitos, pero... Eh, tú como, como nuestra invitada de honor, ¿algo, algo más que desees eh, agregar? Pues invitar a todas las personas al festival, realmente es una gran organización, se le pone un esfuerzo enorme y realmente todo es para dar a conocer todos los productos y demás que, que se producen, en, por ejemplo en nuestro caso, en, en relación a la apicultura, pero hay una gran diversidad de plantas, de orquídeas, de, de más de suculentas y demás este plantas que pueden encontrar ahí. Y no nada más plantas, porque tenemos también macetas, macetas, sustratos, sustratos. fertilizantes, están las los productos de Nibiru, Nibiru, están los productos de Ay, perdón, eh, las campechanas, Mayorga. Sí. Y... ¿Vamos a tener comida, algo así, para la no, venta eh, o solamente eh, para estamos ahí? haciendo tratos con los restaurantes de, de ahí cerca. Ah, okay. Para, para que nos atiendan bien y eh, no tener el problema de, de estar ahí, ¿no? Ya sea que nos lleven el alimento al, al espacio uh -huh. o comer ahí, está a 30 metros. Ok. Oye, a ver Ale, nos están contestando y una tocaya tuya nos está contestando. Que las abejas visitan hasta 100 flores durante un viaje, ¿es correcto? Sí, así es. Ah. Así es. Ah, entonces, a ver, ¿qué se ganó tu tocaya? Recuérdame. Bueno, no era la pregunta, pero se ganó el polen. ¿No era la pregunta? No. ¿Cuántas ¿Cómo? flores se necesitan para un litro de miel? Esa era la pregunta. Así es. Ah, entonces investiga un poquito más, Ale. Bueno, ya dijo que se ganó polen, este, le damos tres, tres, bolitas, tres bolitas de polen. Tres bolitas de polen. polen. No, sí tiene un regalo, por supuesto que sí, pero... Sí, así es. Ok, y nos está escribiendo también Mónica Casillas, que el festival se va a llevar a cabo del 14 al 17 de abril en la explanada del Parque Metropolitano en las Torres Amarillas. Es correcto. ¿Se la damos por Muy buena? Bien. Sí. Ay, ah, ella se ganó La miel. Ella te va la miel. Ok, pues tenemos entonces ya nada más pendiente que nos contesten eh, para las gomitas. Muy, yo te contesto. Ah, no te contesto. Oye, otra no. cosa, Ale, que yo alguna vez cometí el error de que casi me cachetean, que estaba con una compañera de miel, y es orgánica, y es orgánica, y es orgánica, y una vez me harté y le contesté a una señora, no, drogamos a las abejas <risa> sí. para, para que trabajen. <risa> entonces, la miel o, no es, o es miel o no es miel. Porque una abeja no puede ir a, a libar néctar de una flor uh -huh. si está contaminada. Claro. Entonces, es tan sencillo como eso. O es miel o no es bueno, miel. Pues Oye, y a ver, y, y para terminar así como, ¿es miel o no es miel? Dinos tu prueba más... Eh, que se asiente para comprobar que es miel Ale, ¿tú qué le recomiendas al cliente que te pregunta o que te dice pues me la voy a llevar, pero no sé si sí sea miel, así me la llevo como con desconfianza ¿qué le dices que haga para comprobar que es miel? La cristalización, ahora sí que esa es una una de nuestras pruebas más este eficaces y bueno, las personas deben de conocer este punto Porque muchas veces eh, la ven ya cristalizada y nos dicen, no, es que esa no es miel. O ven que el color es distinto y generalmente nos imaginamos la miel de color ámbar oscuro uh -huh. y entonces decimos, no, esa tampoco es miel. Entonces, primero, la, la cristalización es un proceso natural de la miel. Y cuando una miel cristaliza de manera uniforme, pues nos damos cuenta de que es una miel 100% natural. O que al menos no tiene nada añadido, como puede ser a lo mejor melado de maíz, este fructuoso o demás, para retardar la cristalización. Como muchas veces son las mieles que encontramos en el súper, sí. que siempre están en el mismo estado sí, que tienen meses ahí, ¿no? y hace un frío tremendo en el súper y, y la miel sigue líquida. Bueno, como... cristalizado del frío y la miel sigue igual, <risa> sí. Bueno, ¿no? sí, y fíjate, lo más triste de esto es que a nosotros nos ha tocado mucha gente eh, que te dice, no, no quiero la miel que está cristalizada. A dame dámela así, líquida, líquida. No, porque ¿qué? le voy a echar los hot cakes, ¿no? Y dices, pues no, pero ¿cómo le explico, no? ¿no? Ale, tristemente ya nos consumimos nuestro tiempo para el día de hoy. Seguiríamos platicando contigo, creo que por un par de horas más, sin problema. Fácil, ¿no? Pero queremos agradecerte y esa parte se la vamos a dejar aquí al maestro Beto, para que él sea quien... No, pues muchísimas gracias. Hasta Lagos de Moreno. Así es. Oh, Lagos de Moreno, Jalisco. Exactamente. Y este muchísimas gracias, fíjate, se hacen el viaje hasta acá para traernos sus productos, excelente. Sí, hay que, hay que visitarlos. Eh, ya nos daremos un abrazo por allá Ale, en el en el festival. Te agradecemos mucho y a tu familia por todo esto que hacen. Eh, es genial, es genial cuando se encuentra uno eh, este tipo y esta calidad de productos, así que muchísimas gracias por todo este tiempo de trabajo y a tu papá que tiene tantos años eh, dentro del mundo de las abejas. Gracias. ¿Sí? Gracias no, Guillermo. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues sí, los esperamos cuando gusten también aquí en, en Lagos para visitar un, un apiario y que vivan de cerca pues todo esto que platicamos el día de hoy. Sí, vas a sí. ver que sí. Y nos invites a Tlacuitapa. <risa> Muy bien. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Chac, sí. por lo que hiciste por nosotros el día de hoy. Ale, saludos, nos vemos pronto. La y gracias semana. a todos los que nos prestaron sus oídos. La próxima semana, nos, no se les olvide, anfibios 3 de la tarde por RadioCartón.com.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 Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-9541-94. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.